guía. Noticias de Alsaldea, Lipuzkoa y alrededores para Euskizki Ratia y Alabedi Ratia. Bloque de conformación desde Sinchili Ratia. Bueno, un saludo a todos y todas los que nos sintonizáis al otro lado del receptáculo. Comenzamos en esta última semana del mes de enero con los RTGs de esta semana. Bueno, y comenzamos sobre el juicio a los y las jóvenes del guardeche en la parte vieja de Donosti. Grupo Azga espera absolución para los miembros del guardeche acusados... ...tras declarar en los juzgados de Donosti... ...la gaste asamblada de aldezarra ...ha declarado que ha quedado claro... ...que no hay pruebas suficientes para condenar a estos jóvenes. Bueno, estos estarían acusados... ...estarían a la espera, mejor dicho... ...de una sentencia... Y desde la Asamblea han subrayado que esperan la absolución. Señalan también que en ese caso no habría orden de desalojo del edificio de Guardeche. Piden también que se respete el proyecto autogestionado que está en marcha en Guardechea. Y han animado a otras asambleas juveniles a ocupar nuevos gasteches y organizar solidaridad con aquellos que están en riesgo de desalojo. Bueno, antes de comenzar el, el juicio, varios miembros de Guarretxea acudían al tribunal a mostrar apoyos a los acusados, así como también a apoyar a los miembros de Kiño-Gasteche ...de Durango, cuyo juicio estaba programado también para hoy. Bueno, este segundo juicio parece ser que finalmente se ha suspendido... ...un miembro de guardeche Josu Egurza... ...explicaba que el ayuntamiento de Donosti no llega a un acuerdo... Bueno, así como no llegaba a este acuerdo tuvieron que preparar defensa jurídica y ahora queda ver qué decide el juez. Bueno, acaban también recordando que dejar un edificio vacío durante seis años, arreglarlo de manera comunitaria y poner en marcha un proyecto comunitario no es ningún delito. Bueno, como recordaréis Guarechea era ocupado el primero de mayo durante 10 años. estaba estuvo vacío como dicen y desde entonces se han organizado actividades culturales y políticas. entre otros conciertos, eh, presentaciones de libros, proyecciones, charlas, deporte, etcétera. parte también eh, lo han usado este espacio lo han usado asociaciones y colectivos eh, que también han tomado medidas para evitar molestias con los vecinos. Sí. Bueno, acabar diciendo que sin embargo denuncian que en los presupuestos municipales de 2026 no hay partida para arreglar el, el guardeche y que el consistorio no tiene un proyecto para este espacio. También acaban criticando su, acti, eh, su actitud de represión y violencia policial por intentar eh, desocuparlo. bariz ba, epaitegi aurrean bildu gara. Gaur guardetzaren kontrako epaiketa burutuko da eta ba mailkartua berriz ere, gure gure ekartasuna dirazteko auziperatua da. Ba, ba, ba udalak ezuak sinatu nahi izan eta beraz defentsa juridikoa prestatu behari izan da egu. Ordua ma ba, ikusi beharko epaileak zer erabakitzen duen eta eh gaztetxaren defendtsan juridikoari lagokionez guk argi dugu sei urtez utzik egonden erekin bat auzolanean konpondu eta proiektu komunitario bat martxan jartzen ez dela delitu bat. Gogaratu udalak ez dura erekin konpontzeko aurrekonturik ez eta bertan garatzeko inolako proiekturik. Horregatik epaiketan emango denaren zen gelituko gara eta mundu guztia guarditza eta arrisku egorala dauden gaztetxe guztiak eta defendatzera animatzen dago. Continuamos con los desalojos de personas sin techo en Herrera y Loyola. Estos pasados días ha habido concentración en Donosti para denunciar los desahucios de Herrera y Loyola. Varios colectivos realizaban el pasado día 26 una concentración en Donosti para protestar eh, por los desahucios en la zona de Herrera y Loyola. Tardoya y en Loyola. La policía desalojaba un pabellón en el barrio de Herrera, dejando en la calle a 31 personas y se teme que todos los edificios de la antigua zona industrial Tardoya estén en riesgo de desalojo también. Esto afectaría a unas 200 personas más. Eh, a la protesta también asisten numerosas organizaciones. Música Según estas organizaciones, eh, los desahucios se están llevando a cabo sin ofrecer alternativas habitacionales adecuadas a las personas afectadas. Denuncian también que el Ayuntamiento de Donosti se centra más en cuestiones de seguridad que en resolver las causas estructurales de esta situación. Por otro lado, también en Loyola se han producido desahucios de personas que vivían en la vía pública y colectivos señalan que las soluciones ofrecidas, como pasar una noche en un albergue, no soluciona este problema. Bueno, así dicen que estas estas actuaciones son van a empeorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables y piden medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna. Bueno, y vamos acabando ya con estas informaciones, eh, recordando también que el grupo Strip Punk de Ollartun han sido absueltos de la denuncia de la Guardia Civil por delito de odio. Bueno, todo ocurría el mes de febrero del pasado 2024 que les llegaba una célula de citación judicial a cuatro miembros del grupo Jacobiev-42. También les llegaba a esta célula a dos antiguos componentes de este grupo, en la cual se les llamaba a declarar ante el juez, presuntamente por estar alimentando un discurso de odio hacia todo aquel que no comparta la misma visión ideológica. Bueno, el grupo denunciante sería la Guardia Civil de Guipúzcoa y el grupo Jacobi 42 quiere recordar que el delito de odio protege la dignidad, dicen, la igualdad y la seguridad de personas o colectivos que sean vulnerables. Bueno, también podría contemplar agresiones motivadas eh, por el racismo ...prejuicios ideológicos, religiosos o de orientación sexual. Bueno, acaban recordando que para ellos la policía, el ejército... ...los grandes empresarios, la religión y los políticos... ...no creen, dicen que formen parte de estos colectivos. tenía la suerte de que hace dos semanas les comunican que el caso ha quedado archivado. Acaban dando las gracias a todos los que durante estos dos años han estado a su lado. El apoyo ha sido imprescindible, dicen, en todo momento. entramos ya en la pequeña agenda que hemos recogido para esta semana. Para el próximo jueves 5 de febrero, asamblea convocada por la Asociación de Vecinos para explicar la reunión que tuvieron con ETS de cara a buscar una solución íntegra al paso del topo por el pueblo. Música Bueno, se invitan a todos y todas las vecinas del pueblo a la asamblea que se va a celebrar en el Mercatusar este próximo jueves 5 de febrero a partir de las 7 de la tarde. Doyarzu nos manda pues un grupo solidario con Palestina a convocar una concentración en... Bueno, en, en, desde Doyarzu van a salir una, una columna una esto al, al parking de, de Mamut donde está el campo, de Mamut y a las seis y media se va a hacer una concentración en una empresa que tiene relación con Israel, pues para denunciar pues a, a Israel no y al genocidio que está haciendo con con los palestinos, y bueno, eh, nos ha llegado esto, entonces, bueno, eh, todo, todo y todo el que pueda, pues, de la zona, pues, que, que aparezca en a las seis y media en, en el aparcamiento de, de Mamut, y, y bueno, esto se une a otras iniciativas que, que se siguen haciendo a favor de Palestina, aunque últimamente el tema sigue ahí, siguen matando a palestinos y palestinas pero bueno como todos y todas sabéis está un poco en, en los medios y demás no nos oye mucho o lo han tapado y bueno creemos que hay que seguir denunciando el el genocidio ¿no? que, que está haciendo eh, que sigue cometiendo israel sobre palestina y bueno desde aquí un pues eso no un llamamiento a, a acudir a todas las movilizaciones que se convoquen o que se organicen en favor de Palestina y en contra de los genocidas eh, sionistas. Venga, yo Bueno, ya hasta aquí esta Contrainformación semanal, mandándoos a todos un saludo desde a todos los que nos internecéis también, desde ratia y a la Bidirratiá. Aburre tanto pasar.